hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. Hoy vas a aprender a utilizar el verbo quedar. Es un verbo por el que me han preguntado muchas veces. Es difícil utilizarlo bien porque se usa para muchas cosas diferentes. El verbo quedar es un superverbo. Además, es un verbo muy utilizado en las conversaciones cotidianas, en el día a día así que es importante dominarlo he recibido muchos mensajes preguntando por este verbo parece mmm, que hay mucha gente que tiene dificultades con él es posible que también sea un poco difícil porque mmm, a veces se usa solo y otras veces se usa con pronombres de complemento indirecto como me te Le, nos, os, o les. Yo quería hacer esta lección desde hace bastante tiempo, pero, mmm, por un motivo o por otro, mmm, se ha retrasado. Hasta ahora. <risa> hace tiempo creé una lección sobre la expresión quedar como cagancho. ¿La recuerdas? Cuando alguien queda como cagancho significa que ha hecho algo muy mal que ha provocado un desastre. He puesto un enlace en la transcripción por si quieres practicar con la expresión. Hoy vamos a ver los significados más importantes del verbo quedar y también algunas expresiones típicas muy sencillas que usan este verbo. El significado más habitual del verbo quedar. El primer significado, el más sencillo, y el más utilizado es el siguiente. Tener una cita con alguien. Puede ser una cita romántica, una reunión de trabajo, una reunión con tus amigos o con cualquier otra persona. Es sencillo. Voy a decirte algunos ejemplos, así podrás practicar con frases en contexto y también podrás practicar la pronunciación. Repite esta frase después de mí he quedado a las diez con la abogada. Quieres decir que tienes una cita a las diez con la abogada. Fácil, ¿verdad? Otro ejemplo. Imagina que mmm, estás hablando con una amiga y mmm, decidís ir al cine para ver una película. La película empieza a las nueve, así que tenéis que veros. Un poco antes, para ir al cine, repite esta frase después de mí. ¿Quedamos a las ocho? En este caso, estás preguntando si le parece bien que os veáis a las ocho. Si a esa persona le parece bien, te dirá, vale, quedamos a las ocho. Simplemente quiere decir que os veréis a las ocho. Segundo significado. LLEGAR A UN ACUERDO Bien, seguimos con otro significado bastante habitual del verbo quedar. El verbo quedar se utiliza para decir que dos o más personas han llegado a un acuerdo, han estado negociando algo y han llegado a un acuerdo. Aceptan unas condiciones. Voy a decirte algunos ejemplos para que practiques. Mm, Imagina que tienes que pintar la casa. ¿Queréis contratar a un profesional para que lo haga? Tu pareja sale para hablar con el pintor que vais a contratar. Cuando vuelve, te dice «Nos cobra doscientos euros. He quedado en pagar la mitad ahora y la otra mitad cuando termine el trabajo». Tu pareja quiere decir que ha negociado con el pintor esa forma de pago, que han llegado a un acuerdo para pagar ahora la mitad y la otra mitad cuando termine el trabajo. Han quedado en eso, han llegado a ese acuerdo. Repite esta frase después de mí. He quedado en pagar la mitad ahora y la otra mitad cuando termine. Muy bien, ahora otra pequeña historia. Imagina mmm, a dos personas, Caroline y Nicolás, que organizaron un viaje a España con todos sus amigos. Van a hacer un tour por varias ciudades españolas. Caroline y Nicolás tuvieron que decidir en qué orden visitar las diferentes ciudades. Ellos quedaron en visitar primero Madrid, después Barcelona, Después Valencia y, por último, Sevilla. ¿Te has dado cuenta de la frase? Ellos quedaron en visitar primero Madrid. Quiere decir que llegaron a ese acuerdo. Visitar primero Madrid. Bien, vamos con otro significado del verbo quedar. Tercer significado de quedar. Conseguir fama. ¿Qué es la fama? La fama es ser conocido por algo que has hecho o dicho. Generalmente la fama se asocia a personas muy conocidas, pero también se puede referir a grupos reducidos de personas. Por ejemplo, un grupo de amigos, un grupo de compañeros de trabajo o los habitantes del barrio de una ciudad. Cuando el verbo «quedar» Se usa con este significado, suele estar acompañado por la palabra como o por y el adjetivo calificativo correspondiente. Por ejemplo, quedó por mentirosa, quedó como valiente o quedó por tonto. Vamos a ver algunos ejemplos en contexto. Practicaremos con algunas frases. Escucha atentamente. Ayer hubo un incendio en un edificio de mi barrio. En uno de los pisos había un hombre atrapado con su hijo y su perro. María, una vecina del edificio, decidió arriesgarse y entrar en el edificio para ayudarles. María entró tres veces en el edificio para ayudar al hombre, a su hijo y a su perro. María quedó como valiente. Esta frase quiere decir que María se comportó con valentía, que en una situación peligrosa fue valiente. Ahora mucha gente la conoce en el barrio por esto. Mucha gente en el barrio cree que María es valiente. Repite la frase después de mí. María quedó como valiente. Estupendo. Voy a contarte otra historia para que escuches este significado en contexto. Escucha atentamente. Mi amigo Juanjo fue hace algunos años a trabajar a Noruega. En España no encontraba trabajo y cuando encontraba algún trabajo le pagaban mal y el trabajo era para pocos días. Así que Juanjo decidió buscar trabajo en el extranjero encontró trabajo como cocinero en Noruega. Estuvo allí tres años. Un día decidió volver. Juanjo nos contó que había conseguido ganar mucho dinero y que había vuelto para crear un restaurante en España. Al poco tiempo, uno de nuestros amigos descubrió que Juanjo, en realidad, había tenido muchos problemas en Noruega. Tenía muchas deudas y volvió a España para no tener que pagarlas. Juanjo quedó por mentiroso. En este caso, queremos decir que Juanjo ha conseguido fama de mentiroso, que ahora la gente piensa que cuenta mentiras, que no te puedes fiar de él. Repite esta frase después de mí. Juanjo quedó por mentiroso. Muy bien, vamos con otro significado. Cuarto significado, situación de un lugar. En algunos casos usamos eh, el verbo quedar para sustituir al verbo estar. Usamos quedar con este significado cuando queremos decir dónde está un lugar, pero mmm, de forma poco precisa. Si no es necesario dar muchos detalles o no conoces la situación exacta, puedes usar QUEDAR para decir dónde está algo. Por ejemplo, imagina que alguien te pregunta dónde está una tienda nueva que ha abierto en tu ciudad. No sabes exactamente el lugar, pero sabes que está muy cerca de un parque muy conocido, el parque más famoso de tu ciudad. Entonces puedes decir queda por el parque. Simplemente quieres decir que la tienda está muy cerca del parque. También puedes usar el verbo estar. Está por el parque. Pero los hispanohablantes a veces usamos quedar para decir esto. Repite esta frase después de mí queda por el parque. Perfecto. Ahora que hemos llegado a la mitad de la lección, permíteme que te recuerde que en SpanishPodcast.net puedes conseguir nuestros audiobooks para aprender español. Si te gustan las lecciones como esta, puedes conseguir los packs con lecciones del podcast. También puedes descargar el audiobook El aprendizaje descomplicado y el pack de diálogos para aprender español. Todos los audiobooks tienen las lecciones en formato MP3 para que mejores tu español escuchando y las transcripciones en formato PDF y libro electrónico. De esta forma, no te perderás ni una sola palabra. Si quieres más información, solo tienes que entrar en SpanishPodcast.net y pulsar el menú audiobooks Algunas personas me han pedido una muestra del pack de diálogos. Ya sabes, una pequeña parte del pack para saber cómo es y qué tiene. Tengo que decir que mmm, no es necesario que lo pidáis. Podéis descargar una muestra del pack de diálogos en la página de la tienda. Simplemente pulsas en el pack de diálogos y mmm, busca el enlace en la descripción del audiobook. Así podrás ver cómo está organizado el pack y qué tiene dentro. Bueno, puedes hacer esto al final. De momento, vamos con el quinto significado. Quinto significado. Estar en un lugar. A veces, el verbo quedar simplemente se usa para decir que estarás en un sitio o en un lugar. Puede ser de forma voluntaria o de forma forzosa. De forma voluntaria significa que lo decides tú. De forma forzosa significa que tú no lo decides. Algo te obliga. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para que escuches este significado en contexto. Imagina que mmm, has hecho un viaje de negocios a un lugar muy lejano. Has ido con un compañero de trabajo. Has estado más de veinte horas en un avión. Cuando llegas a tu hotel, estás muy cansado o cansada. El día siguiente, toda la agenda está libre. No tenéis que trabajar hasta pasado mañana. Así que le dices a tu compañero mañana me quedaré en el hotel para descansar. Quieres decir que mañana estarás todo el día en el hotel, que no vas a salir, vas a estar allí, te quedarás en el hotel. En este caso es voluntario, lo has decidido tú. Repite esta frase después de mí para practicar. Mañana me quedaré en el hotel. Perfecto. Vamos con otro ejemplo. Imagina que ahora estás haciendo otro viaje, pero ahora vas en coche, por España. Cuando llegaste a España, alquilaste un coche y lo estás usando para visitar varios lugares interesantes para ti. En uno de tus viajes, cuando estás pasando por una ciudad llamada Guadalajara, ¡pum! Se estropea el coche y se para el motor ya no funciona. Claro, necesitas ayuda, así que llamas a la empresa que te alquiló el coche y le explicas lo que ha sucedido. Les dices, se ha estropeado el coche y me he quedado en Guadalajara. Quieres decir que estás parado en Guadalajara, de forma forzosa, porque el coche se ha estropeado. Repite la frase después de mí. Me he quedado en Guadalajara. Sexto significado. A hablar de una cantidad sobrante. También usamos el verbo quedar como un sinónimo de existir. Es muy utilizado cuando hablamos de dinero. Si tienes una cantidad de dinero y gastas un poco el resto del dinero, lo que no has gastado es lo que queda. Por ejemplo, imagina que te mandan al supermercado a hacer algunas compras. Te dan 20 euros y una lista de cosas para comprar. También te dicen, compra todo lo de la lista y con el dinero que quede, compra lotería. Quieren decir que Si compras todo lo que hay en la lista, gastarás menos de 20 euros. Todavía habrá algo de dinero. Sobrará algo de dinero. Ese dinero es el que queda. Con esa cantidad, ¿quieren que compres lotería? Repite esta frase después de mí. Con el dinero que quede, compra lotería. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Escucha atentamente esta pequeña historia. El año pasado compré cinco camisetas, pero he tenido muy mala suerte. Una de las camisetas se rompió poco después de comprarla. Otra de las camisetas se perdió. Otra de las camisetas se la comió el perro del vecino. Y otra de las camisetas encogió en la lavadora Y no me la puedo poner. Así que de las cinco camisetas que me compré, solo queda una. Creo que es un ejemplo bastante simple. Antes había cinco camisetas y ahora, por diferentes motivos, solo hay una, solo queda una. Repite esta frase después de mí. de las cinco, solo queda una. Estupendo. Vamos con otro significado. Séptimo significado. Engañar a alguien. Bien, como ves, este séptimo significado es completamente diferente a todos los anteriores. El verbo quedar se puede usar para decir que engañas a alguien, generalmente diciendo o haciendo alguna broma. Es un engaño, una broma pero mmm, no tiene mala intención. Cuando te quedas con alguien, solo lo haces para divertirte un poco o para rebajar la tensión. Algunos vendedores usan estas pequeñas bromas para que los clientes se relajen y mmm, para crear confianza en los clientes. En este caso, el verbo quedar se usa de forma pronominal un verbo pronominal es un verbo que se utiliza con alguno de los pronombres reflexivos. Me, te, se, nos, os, se. Por ejemplo, si te digo, Carlos se quedó con María, significa que Carlos engañó a María, que Carlos hizo alguna broma para engañar a María. Fíjate que Si no utilizamos la palabra SE, Carlos quedó con María, significa que Carlos y María tuvieron una cita. Como digo siempre, estos pequeños detalles pueden cambiar muchas cosas. Repite la frase de después de mí. Carlos se quedó con María. Podemos cambiar la persona que hace la broma fácilmente. Yo me quedé con María. Tú te quedaste con María. Nosotros nos quedamos con María. Vosotros os quedasteis con María. Ellos se quedaron con María. Bueno, pobre María, parece que todo el mundo quiere engañarla o gastarle bromas. <risa> Otro ejemplo. Una frase que puedes escuchar mucho en España es esta no te quedes conmigo. Es algo que se suele decir a otras personas cuando pensamos que nos están engañando, cuando pensamos que lo que nos dicen es una broma. No te quedes conmigo. Es una frase sencilla, pero puede ser difícil de entender si no conoces su significado. Repítela después de mí. No te quedes conmigo. Octavo significado. Bien, un significado raro del verbo quedar, pero que se utiliza de vez en cuando en español, es morir. Es un significado bastante informal. Solo se utiliza si tienes mucha confianza con alguien, si conoces bien a esa persona. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que el otro día ingresaron en el hospital a un familiar de un compañero de trabajo. Tenían que hacerle una operación urgente, estaba bastante enfermo. Tu compañero es un buen amigo, así que le llamas de vez en cuando para ver qué tal está su familiar. El día de la operación te llama tu compañero y te dice, ya le han operado, pero se ha quedado en el quirófano. Tu compañero Quiere decir que su familiar ha muerto, que no ha podido superar la operación. Se ha quedado en el quirófano. Ya te digo que no es un significado que se use todos los días, afortunadamente, pero de vez en cuando lo utiliza alguien. Noveno significado, conseguir algo. El verbo quedar también se puede utilizar para decir que vas a ser el nuevo propietario de algo. Puede ser cualquier cosa, unos libros, un coche, una casa o unas simples naranjas. En este caso también mmm, se suele utilizar de forma pronominal. Por ejemplo, mi padre ha comprado un coche nuevo, yo me quedo el viejo. Esta frase quiere decir que ahora soy el propietario del coche que tenía mi padre, él ha comprado uno nuevo y a mí me ha dado el viejo. Me he quedado el coche viejo. Ahora yo soy su propietario. Repite esta frase después de mí. Me he quedado el coche viejo. Bien, otro ejemplo. Imagina que un amigo está haciendo reformas en su casa. Tiene una habitación llena de libros y de discos de música, pero ahora va a tener otro hijo y transformará esa habitación en un dormitorio. Así que está regalando los libros y los discos. Un día te llama por teléfono y te dice «Sé que te gusta mucho la música. Tú te quedarás los discos». Y Claudia se quedará a los libros. Simplemente quiere decir que a ti te dará los discos y a María le dará los libros. Sois los nuevos propietarios. <ríe> Muy bien. Pues con esto terminamos. Espero que esta larga lección sea interesante para ti y que hayas aprendido muchas cosas. A partir de ahora, cada vez que encuentres el verbo quedar, en un texto o en una conversación, fíjate bien cuál de estos significados tiene. Y ahora que termina la lección, echa un vistazo a los audiobooks. Seguro que alguno es interesante para ti y que te ayuda a aprender español. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.